Desde la ciencia social estoy muy contenta de que se pueda, se pueda abrir eh, la comunicación entre el ámbito académico, entre la investigación social y, y bueno, y esta fuerza de seguridad y seguir formando, digamos, agentes penitenciarios este, conscientes, como decía eh, Antonio, eh, y esto me parece fundamental, el diálogo, la apertura, eh, la apertura. Eh, bueno, conocer el pensamiento, ¿no?, de, de los trabajadores del de servicio penitenciario. Sí, más digamos, al agente penitenciario en un campo relacionado, digamos, donde no solamente el detenido es el protagonista, sino que, sino el agente penitenciario, tan protagonista como el detenido de, de, de la cárcel digamos, de, de, este, de este ámbito, de este ámbito de laboral, ¿no?, las jornadas que se llamaban en la cárcel como ámbito laboral, creo que de poder Solucionar eh, instantáneamente, por supuesto, ¿no? va a llevar tiempo, pero eh, hay que ir trabajando sobre el tema. Sí, sí, por supuesto, hay que ir trabajando con el tema. Esto, como lo hablábamos en, en las jornadas, es una, es una decisión a veces política, ¿no? De que las cosas decididamente puedan cambiar. Pero creo que, que a partir de hoy,